otra vez el equipo de la vera otra vez junto a Cáceres junto Cáceres para aquel el de los zapatitos amarillos el fútbol sala vuelve al 95.0 en la fm hoy radio 4g a la vera de la reina es tan torero contrario dos hombres del equipo navarro lo marca todas las alternativas de la primera jornada de la liga nacional de fútbol sala segunda vez este sábado a contar de las 6 de la tarde El capitán número 7, seguramente le va a mover la pelota aquí, el centro de la República. Solís, Fútbol Sala, Talavera, Chalot, Alicante. Lo último, la brasileño le comete infracciones. Este sábado, 6 de la tarde, a través del 95.0 FM, Oíd Radio, 4G, Talavera de la Reina y Comarca, vuelve el Fútbol Sala. El bombardeo, Fernando Álvarez, Araujo, Nando, el capitán número 7, seguramente le va a mover la pelota aquí, el centro de El derecho, está de costado por derecha, que pobreza el